La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas, a Ágora, el diálogo como ventana hacia el pensamiento. Muy buenas tardes, bienvenidos a Aura Radio, como siempre, todos los viernes en punto de las 4 de la tarde, exactamente. Hoy、eh, está con nosotros el estudiante de filosofía Pablo Olvera, mi nuevo integrante. Nuevo、equipo. integrante. Hola, equipo equipo. hola, ¿qué tal? Este, como siempre, Fidel Barrera. ¿Qué tal? Gracias, compañeros.、Aquí、Pablo, al... bienvenido. Hay que darle la bienvenida, ¿Cómo ¿Cómo Una personalidad exquisita.、Mm. Que también trabaja en huelga. <risa>、no eh, quiero aclarar, primero que nada, que estoy bajo protesta. <risa> es lo que ¿Qué te incomoda? Me incomoda,、eh, no más que me incomode,、eh, tengo algunas este, propuestas, ¿no? Digo, más que propuestas, sí. Sí. O sea, empieza a trabajar y llegó de mala. Sí, el o sea, primer día y protesto. v o ¿no? entrando ya, no, no, verdad, no sé qué pasa. De v e y este, hoy no pudo asistir nuestra compañera k e t c a l i por razón de la que nosotros sí、si、protestamos, los mendigos camiones. Verdad, sí, los es mendigos que camiones. Más que los camiones, ese l alza injustificado al precio sí, ¿no? del transporte público,、sí. ¿no? Y bueno, antes de hacer de este programa un programa de crítica social, económica y hasta de transporte público, pues、eh, hay que meternos en lo que nos toca, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema que también relaciona d o a la filosofía. Bueno, vamos a intentarlo. Y pues el hecho de que Pablo esté aquí presentándose, pues es básicamente porque nos va a hablar acerca de si pudimos dividir el tema en tres partes: sería la religión griega, luego el aspecto este de la filosofía presocrática, y tal vez, si nos da el tiempo, un poco de la filosofía de Aristóteles o de la cosmología. Y pues esto suele denominarse como ilustraciones del. De Del paso del mito a logos. El título tiene sus razones que iremos descubriendo a la hora de ir pasando a través de los temas que ya mencioné. ¿no? Si vamos a empezar a hablar de los griegos, es necesario primero hablar acerca de la evolución religiosa. Que, ¿Qué podemos decir desde un aspecto exterior? Bueno, hay que decir que aunque Grecia estaba compuesta por varios estados y cada uno rendía culto a cierto Dios, Ellos concurrían, o este, más bien este, tenían la tendencia a creer en algunos principales. Por ejemplo, está este Zeus, está Hera, está Atenea, está e f e s t o los más famosos que, gracias a algunas series de televisión, pues, conocemos. Son doce, hay hay que que va junto, en, en, en, hay dos pares que van juntos en ocasiones y se meten a otros. Tal es el caso de, este, de Apolo y de Artemisa, en ocasiones son separados y en ocasiones se adoran como un solo dios. Pero bien, ahora, una vez sabiendo esto, un, ¿por qué buscaron una religión? ¿Por qué los griegos buscaron esta religión? Bueno, pues gracias a los descubrimientos este, arquitectónicos y al, y al figurismo que aparece en ellos,、pues、se sabe que buscaron una divinidad para. Representar este, cuestiones que se daban de manera este, natural fuera de su propio cuerpo. Por ejemplo, es decir, cuestiones de naturaleza, pero que impactaban al humano, tales como este, la aurora boreal, este, la salida del sol, i n c l u s i v e los terremotos, este, tal vez este, olas gigantes. Es decir, daban una explicación de los fenómenos naturales a través de deidades bien específicas. Es correcto. De hecho, la, uno de los aspectos muy importantes de la religión. Era cómo, tenían, cómo concebían ellos a sus dioses, de manera antropomórfica, lo cual se lo debemos a, si recuerdan, a Genófanes, con aquella máxima famosa de que si los animales tuvieran dioses, pues los representarían como animales. Y respecto a lo que dijiste, de que,、eh, también eso de que los fenómenos naturales se representaban, no solo、no、los lo representaban, sino también que los explicaban. Los mitos funcionan como la explicación hacia esos fenómenos naturales. Esta pugna constante de la naturaleza, de los elementos, de uno contra otro, por la supremacía, porque ellos así lo veían, ¿no? Como, como buscar la supremacía de uno sobre otro, pero nunca prevalecía uno sobre otro, porque si uno prevaleció sobre, sobre los otros, pues se desmoronaría el universo, ¿no? Y, y eso era inconcebible para los antiguos griegos, porque ellos, la noción de orden en ellos, pues es una de las grandes aportaciones a la historia universal. Igual,、okay. este, este, en esta cuestión de, de los mitos, c ó m o explican un ejemplo claro, está el hecho de este, la hija de Zeus y era, no, no me acuerdo, Ed,、eh, temis o algo así, este, que Hades este, la, robó, la robó y la llevó al inframundo. Entonces era como era, como era su hija. ¿Es que é se quería, pone, no? p e r s é f o n e es el rapto, el, el rapto de p e r s é f o n e El rapto de p e r s é f o n e que es la rapta, y entonces trata de rescatarla, pero Hades p、pues, u se s casa por las legales. Sí, <risa> legal, legal. lo más legal que se pueda, secuestrar a una hija de Dios. Y siendo Dios, pues, <risa>、eh, tiene todas las de ganar. Pero entonces queda esta visión de que p e r s é f o n e Este, fue rescatada, pero tiene que vivir de todos modos, tiene que bajar a, con Hades al t a r t a r o Y por lo tanto ahí van explicando lo que es el cambio de estaciones. O sea, cuando p e r s é f o n e estaba la, con los dioses en el Olimpo, era cuando había c o s e c h a y abundancia. Y cuando bajaba a l a d e s era cuando no había c o s e c h a ni abundancia. Explicaban algo relacionado con el mundo a través de ese mito, a través de, de, del, del figurismo. Que explicaban en ese mito, al menos, la cosecha del trigo, ¿no? si no mal recuerdo.、Uh -huh. Se supone que era la temporada. Bueno, hay este, por ejemplo, si hacemos una descripción más o menos general de cada uno de los dioses, pues nos llevaría este, demasiado tiempo. Demasiado tiempo, sí. Pero a, a palabras cortas, pues Zeus es el, la divinidad máxima. Sí. Este, es decir, el, no, no es, y por divinidad máxima no es una divinidad al estilo cristiano, es decir, no es una especie de creador, sino más bien está sobre todos los demás dioses.、Eh, está, por ejemplo, Hera. Que aparece como este, una especie de presidiaria de, de la vida, pero que también al mismo tiempo es consorte de, de Zeus. Está Atenea o, es, o, o Minerva. Escucha un comentario chistoso, ¿no? Eras e como la catedral y las demás son como las capillitas, ¿no? Porque ya ven que. Es, Zeus? <risa>、sí. es que así es. Eras el consorte mayor, la esposa por excedencia, pero、sí. Zeus. Pues es Zeus, no, no puede No satisfacer sus placeres porque p、pues, u es el s e rey. ¿no? Y fíjate que Qué bueno que haces ese, ese comentario sobre este la, ¿cómo decirlo? la calidad ó m o decirlo l c a de la mujer, al menos en el aspecto Este mitológico de esa época. No Me parece que es grande porque, por ejemplo, también esta p e r s e f o n e era la reina total del, del inframundo, era la reina de los muertos. Ajá. O sea,、no、y era... Zeus le tenía miedo tam también solamente a mujeres, a las A las ¿cómo se llama? A las ¿Cómo se que gobiernan el destino, Moira. a las Moiras. Y también a era. Claro.、Sí. Es decir, había un reconocimiento de, de, este, de la femineidad, pero muy, como decirlo, como disfrazado a través de ciertas figuras. Pues, muy vago.、Ajá. Contrario también a, este, al cristianismo. Y también contrario al cristianismo, hay un hecho en particular con, con esta mitología que es este, que los dioses tienen, este, ¿cómo decirlo?, caracteres humanos. Estos caracteres son pasiones al mismo tiempo. Por ejemplo, son egoístas. Intervienen en los negocios, intervienen en las guerras, obviamente, y siempre tienen como, ¿cómo decirlo? Es decir, no son apartidarios, son partidarios siempre de, de ciertas motivaciones, por ejemplo, de Troya. este... Y volúmenes, o sea, les, les pagan los compras casi, casi. Sí, ¿no? de hecho, sí se les, se les puede comprar y,、ah, y además entre ellos mismos se engañan. Es decir,、sí. lo antropomórfico va más allá de obtener una figura humana, sino que además obtienen las pasiones que tienen los mismos humanos. Sí, claro, son completamente rencorosos, son. Son malos. Tienen aspecto <risa> los mismos aspectos volitivos de un ser humano, también los temblos pusen ellos. ¿no? De hecho, en, también cabe en su mitología esta idea del dios deforme con Efesto. Efesto、uh -huh. se supone que después de la caída del monte, de la expulsión del Olimpo. Cae siete días y siete noches, y del golpe del impacto genera un volcán que está en la isla de Sicilia.、Eh, de, el mismo volcán en el que los romanos posteriormente van a adorar a, a Vulcano, que es la, la romanización、uh -huh. de Festo. Pero es curioso, ¿no? Como dentro de la, de la mitología cristiana no podríamos concebir esta idea del Dios deforme, porque iría completamente en contra de lo que es Dios. Pero los dioses, los, los griegos, sí tienen esta. No tienen problema, pues. Con... O simplemente poseedor de una pasión humana, ¿no?、Sí. Por ejemplo, cualquier pasión del tipo humano corrompería totalmente la, la divinidad de este, del dios con, pues, con dios mayúsculas. Pues, para los cristianos va con mayúsculas, es nombre propio al mismo tiempo. Si hablamos de otra divinidad, está también pues, uno de los más conocidos, Apolo.、Uh -huh. Apolo, que pues, es el dios de la luz, este, el dios de la juventud. De la música y también este, en algunas ocasiones, como en el caso de Nietzsche, lo toma como el nuevo dios de la, de la lógica, del razonamiento insistente y es con nítido al mismo tiempo. ¿no? Apolo, pues, como mencioné, este, se considera a par de Artemisa porque, incluso i en partes de algunos mitos, aparece como hermano gemelo.、Sí. Solamente que Artemisa, además de ser la gemela, Este, representa la belleza ideal de las mujeres o de las doncellas.、Eh, Apolo representa también este, la belleza ideal del mancebo, pero hay una diferencia entre Artemisa y Apolo, que es la más substancial, que además de ser este, la belleza substancial, representa el estado más virginal de la mujer ¿no? en esa época. Y pues, si vemos cómo se representa Artemisa, siempre se presenta como una figura totalmente pulcra, pero al mismo tiempo con, una, con un este, carácter capaz de defenderse a sí misma. Por supuesto. Eh, vamos a hablar también de, este, de, pues, de Hermes, que es el mensajero de los dioses y que al mismo tiempo se encargaba del heraldo de, del pueblo griego.、Sí. También、eh, vamos a encontrar otro de los más famosos, que pues, es Dionisio, o para algunas este, localidad, localidades este, más este, imprecisas se pronuncia como Bachus o el nuevo Baco. Uh -huh. Y pues, este básicamente todos sabemos que es, no es el dios del vino, el dios de, este, de lo intempestivo, sí, de la borrachera, de la sí, borrachera, de, sí, pero había una borrachera especial, no era la borrachera, sí, no era la borrachera de, de ay, se casó mi prima, vamos, no, o sea, no, no era, era la destrucción era, total, era, era un estado de, de felicidad absoluta, ¿no? Y, máximo. Y, y se supone que cuando estás en ese estado de, de felicidad absoluta, sí te lleva la embriaguez y empiezas a alucinar, inclusive、uh -huh. se podría decir. Que más que este, Cupido, Dionisio es el que mayor encaja en él, ese estado de felicidad absoluta el, cuando estás enamorado de alguien o de algo, quizá, ¿no? que, que puedes comprar en Amazon. ¿no? <risa> pero se refiere a ese sentimiento de felicidad, pero absoluto, un regocijo que es totalmente inexplicable al e n g u a j e s e x r a el l e n Y es que e a el lenguaje. O sea, la sobriedad también es como es, estar encerrado o. O presionado en, en tu misma sobriedad, en tu misma racionalidad, en tu mismo ser. Y cuando llegabas a ese estado de, de ebriedad, era libertador. O sea, te, te liberabas de las cadenas de ti mismo y entonces fue también lo que agregaba Dionisio en, en ese estado de, de embriaguez. Sí, pues basta nada más revisar el cortejo de cada uno, ¿no? El cortejo de Apolo estaba conformado por las nueve musas. Y cada una de las musas, pues, es madre de una, de una disciplina artística, ¿no? el de Dionisio eran los. Era, no, eran, eran sátiros, este, ¿Mm. musas descarriadas, <risa> <risa>、eh, borrachos. e l Perú se permitía la compañía de borrachos. Y, y、eh, pues, básicamente, sí es de los más importantes porque así como Zeus se revela en contra de, su, de Cronos、uh -huh. y Cronos se revela en contra de Urano, se supone que alguien debió haber destronado a Zeus. De hecho, las Moidas lo, lo, lo predicen. Le dicen a. a, a En una como, pues sí, profecía, le dicen a Zeus que un día va a llegar alguien y por eso le tiene miedo a Atena, ¿no? Por eso la encierra dentro de su de su cabeza. Que según andaba viendo, este, ayer por motivo de curiosidad,、uh -huh. eso de que andábamos hablando de Prometeo el otro día, l e í y según eso prometió también, este, cuando está hablando con Io,、eh, hija de Inaco, este. Eh, le, le cuenta todas las desgracias que va a vivir y la suerte. Y en una de esas desgracias de, menciona que va a venir uno de sus este, descendientes a destronar a, a Zeus, que esa era como la dicha que tenía y que no se iba a retractar, y que era Hércules. Que era Hércules bueno, Pero Hércules, en un caso, bueno, al menos en los textos que yo tengo, no se reconoce como un dios, se reconoce como, como un no, héroe. Se reconoce como, como, Aquiles, como Aquiles, como Teseo. Pues era, este, pues era descendiente del mismo Zeus,、sí. porque este, a la vez de ser de porque Zeus quería a Ia, a Iu. Entonces、uh -huh. ahí venía como la sangre de Zeus y por eso le iba a deslumbrar. Pues es un detalle que según eso. Él solo menciona la terciava generación, pero en, la, en las notas al pie ahí mencionaban. ¿verdad? Es, creemos que se refiere a Hércules.、Mm, interesante, ¿no? Yo no me、no, acabé e s c u c h a d o m ni me interesa. <risa> no, pues es que lo, lo chido de la mitología es que se da especulaciones. ¿no? Uh -huh. Hay un montón de interpretaciones. De hecho, hay algo raro entre este... Apolo, como se, ven, se fijan, pues es como el dios del orden, ¿no? De hecho, luz significaba también en algunas ocasiones la iluminación, pero la iluminación implicaba cierto orden de las cosas. Dionisio, por su parte, implicaba pues, el caos. ¿no? La felicidad siempre te lleva como a, ese, a ese estado caótico. Entonces, supone、sí. bueno、que te olvidas del de de de de convencionalismo que se lleva regularmente en la sociedad. Pero lo curioso es que, para, inter, para interpretar a este Apolo, se tiene que preguntar a Dionisio, porque Dionisio es el único que entiende las palabras de Apolo. Otro, otro de los dioses, y es también un, se toman a pares, pues es la cuestión de Demeter y de Perséfone. Demeter es la mamá de Perséfone. Pero Demeter y Perséfone siempre se narran juntas en los mitos. Ya mencionabas que es la cuestión del, del trigo, donde Perséfone, a la hora que baja el Hades, pues se termina el término de cosecha. Y cuando sube, comienza otra vez el término de cosecha del trigo. En ocasiones se señala que no solamente es el trigo, sino otras semillas este, de uso regular en esa época. Pero para ilustrarnos algo más, pues sería solamente el trigo. Y además de que se representan como madre e hija, se representa también una especie de distancia entre el Hades y el mundo al que estamos sujetos actualmente.、Eh, también está, por ejemplo, este Poseidón, que p、pues, u es el e dios del mar y que se entiende obviamente que es el dios de las fuentes y de los ríos.、No sé si、como、quieres. dato curioso, no es olímpico, no pertenece a los doce. Por no, qué? Poseidón. Porque el, el, el, los dioses griegos se dividen en tres: celestiales, del mar y del Hades, n o O de la、uh -huh. región s u b terrena, algo así o ¿no? Sí, <risas> algo, algo así diría. Y lo, el, los del mar tienen su propia historia. ¿no? Uh -huh. n o Primero fue el Ponto, que lo, lo menciona Homero en la, la Iliada, y en la Odisea, también lo menciona c i u d o Y después vino el titán Océano, que es el más grande de los titanes. Es el más grande de los titanes. Que se casó con la musa Tetis y ocupó, pues, lo, el trono del mar. Y después vino Nereo, que es el viejo del mar. Y después de Nereo viene el reinado Poseidón.、Sí. Eso yo no me <risa> imagino. <risa> no, no pertenece a los d i o s del Olimpo. Porque tiene su, propio, su propia. O sea, él, es, dentro de su propio panteón, él、uh -huh. es el rey. Así como Zeus es el rey de los d i o s olímpicos.、Hello. Posidón es un. Está también este otro de los dioses más conocidos, pues obviamente Afrodita、uh -huh. o Venus también, en ocasiones.、Oh, sí. Que pues esta deidad representa p、pues、u el s e amor y la belleza y las gracias físicas, además. Sería lo contrario de Artemisa. Porque、uh, las dos son, <risa> son, pero... son guapísimas. ¿verdad? Porque como dijiste tú, Artemisa representa este ideal de belleza virginal、uh -huh. de la mujer. Mientras que a f r o d i t a es todo lo contrario, ¿no? Si observamos su, sus cultos,、eh, parte de sus ceremonias eran, eran las, las prostitutas sagradas, ¿no? O sea, que tener sexo a, a, a, a la luz a, del a dios, ¿no? ¿no? no a la luz. Luz. <risa> es como, es como los, antiguos griegos, los antiguos griegos que creían e s t a borrachera que va más allá de la fiesta del a l t a No eran ni siquiera prostitutas en el estilo moderno, ¿no? No, eran, pero. Eran buenas acompañantes. Me gusta de decir. Prostitutas a g r a a l e s y e r a n poetas también. Sí. Pero sí. les pagaba, sí. b、sí. e las prostitutas actuales también son todo eso que tú dijiste. Quién sabe. A lo mejor acá vas. Y... Nunca he solicitado los servicios en no, esos círculos sociales. Les... ¿no? Yo tampoco, solo estoy especulando. ¿Podría ser? a h bueno. Tú, tú, tú. tú.、Ah. <risa> Ahora, este, otro de los dices, digo, en lo particular creo que es de mis favoritos, está pues este, Efesto, ¿no? Al dios del fuego, y si no me equivoco, este, tiene a su cargo a los titanes para que le ayuden en la forja. Sí, porque él es el dios que, como es dios del fuego, se supone que el tártaro está c u s t o d i a d o por una. por una. por una. acá de fuego. No sé cómo voy a llamarlo, red de fuego, barrotes de fuego, no sé cómo. En, en la película de Hércules, sale gráficamente, güey. Sí. Hércules, la animada,、güey? la animada, no es del todo equivocada. Sí, es muy equivocada muchísimas cosas. De hecho, es una Roma, hace una romanización de los dioses griegos.、Uh -huh. Los dioses que te presentan en Hércules, el Hércules que te presentan ahí es el romano, no es el h e r a c l e s de los griegos.、Uh -huh. Pero, pero cuando, cuando, lo que se refiere a la historia de los titanes, sí es cierto eso de que están encerrados en el tártaro y que lo, que, lo único que los impedía salir era una cortina de fuego. Y el único que podía acceder a ella era Festo. Y el hecho, lo... encar... este f e encadena a Prometeo. De hecho, los hecatónquiros, que son estas criaturas que tienen mil pies y mil brazos, son los, que, los empleados de la forja de Festo, los que se encargan de, de hacerlas. Vamos a hablar ya este, de una deidad, ya de las máximas: Ares.、Ah, la guerra. La guerra、sí. Ares, dios de la guerra y de la peste. Es decir, es un maldito, ese sujeto ya, ya lo trae en el nombre, suena imponente. n o a, a virus a t r a v é s de s u e r g a s Bueno, se supone que pues, Ares también se le denomina como el, el, el, el, luo, el luálito, que significa una divinidad aparte. n o Y pues obviamente en ese tipo de epitafia. Pues nos damos cuenta de que el sujeto no pertenece este, ni siquiera a, al plano de Zeus, si así se puede mencionar, ni siquiera al plano de los mortales, sino más bien a un plano totalmente distinto que está, está en el centro de la tierra o está abajo de la tierra. Y también tenemos a Estia o b e s t a Hestia, Obesta, que esta es una hermana de Zeus que jura virginidad eterna cuando de repente los demás dioses se querían casar con ella a fuerzas, ¿no? Y este, una vez terminada esta parte de la, vaya este, de la mitología, grosso modo, cabría decir que, el,、eh, ¿cómo, se hablaba, ¿cómo hablaban con los dioses? Bueno, los griegos hablaban con los dioses a través de oráculos. El más famoso pues, es el de Delfos. Y hay un dato curioso: se supone que hay como cierto lenguaje del oráculo de Delfos que no se puede entender、uh, si no es a través de un sacerdote en estado dionisíaco. Pero esta figura se queda un poco corta, ya que lo que interpretaban estos, estos sacerdotes eran los murmuros de, este, de valles, que eran, según eso, considerados como místicos. Y en una ocasión, esto evoluciona a vasijas con preguntas específicas, y los, este, los sacerdotes encargados en turno se colocaban frente a esas vasijas a escuchar el murmullo del, del viento. Y por eso se cree que el lenguaje era, era totalmente intangible. Es decir, buscaban el sonido del viento y trataban de adaptarlo a su propio lenguaje para expresarlo. Eso no se lo sabían. No,、ah, sí. no pero tiene todo el sentido del mundo porque pues, era una tradición oral. Sí, este, ¿cómo celebraban? Pues、mm. celebraban este, sacrificando este, corderos y bueyes. De hecho, hecatombe significa matanza de mil bueyes. Y lo que hacían los sacerdotes una vez, este, que destazaban al buey y le sacaban las vísceras, pues era una especie de lectura. Es decir, si hoy se leen las cartas、ah, abiertamente como negocio, el oráculo en ese momento leía las vísceras, ¿no? Y había algo muy curioso, dependiendo del estado del animal, a la entrada del templo, este, era el tipo de presagio que se iba a obtener. Entonces t e n í a s a los griegos metiendo al animalito de manera calma, tranquila, como si fuera su casa y. Y estuviera ignorante de que lo van a matar. n o Aquí no pasa nada. De... No. Obviamente, cuando se habla de estos, se, puede, se debe hablar de templos. n o Pero la diferencia es que en el templo, si、sí、era un lugar este, totalmente grande, adoptado para la, de, a la, a la deidad, pero la, la gente no entraba a los templos, sino que se quedaba fuera de. Y ahí afuera era donde se llevaba a cabo el, el sacrificio. Totalmente contrario a las prácticas religiosas de hoy en día, ¿no? Se tiene un templo en el que la congregación sí puede entrar hasta el, hasta el propio atrio, ¿no? En este caso, no. Se quedaban afuera y esperaban a, este, a las revelaciones este, que cada uno de los dioses tenía respecto a las situaciones que los sujetos presentaban. Y no sé si les parece, pero vamos al primer corte. Sí. ¿Sí? ¿Sí, sí. Vamos al primer corte. Sí. La exquisita, La exquisita ignorancia radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas. Cita Ignorancia Radio. o í d o s nuevos para propuestas nuevas. Bienvenidos a, a. Ahora regresamos del corte. Vamos a hacer ahora ya este cambio de del mito al o g o s Ya hicimos la introducción de los dioses griegos, de los dioses del Olimpo, los más importantes, o un, a grosso modo la mitología griega. Vamos a tratar de hacer este, este paso, esto que conlleva ahora sí a lo que es el nacimiento de la filosofía. Es que no sabemos bien cómo está, pero. <risa> Ahí, Ahí era ya difumi difuminado, <risa> o, o fue un cambio brusco, no sé. Se dice que el primero que hizo el, el cambio del mito a Lobos、pues、fue Tales este, de m i l u e t o Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Yo no sé geografía. Tal es de Mileto, que fue el primer pensador que empezó a racionalizar el, este, lo que sería la, forma, este, la concepción del mundo a través de algo racional que no serían los mismos dioses.、Eh, dice él que todo es agua,、eh, un agua que no es tal cual el, el agua que, que tomamos, que bebemos, sino un agua, un líquido vital que todos tenemos. Y empieza como a hacer esta decisión por el hecho de que ve que todo lo vivo es húmedo y todo lo que no tiene vida es, es seco. O sea, se trata de hacer esta como distinción entre los minerales, las rocas, las piedras y las, las plantas, los animales, las personas que en su interior pues, contienen agua.、Eh, Ya, ya te fuiste, ya, ya, y ya, la bueno, entrada. Nada, no, pues es、no, que, no sé, ustedes iban a ser e n t r a i m p l e m e n t e Sí, sí, sí, sí, sí. Le, le, llegó musa, le llegó la musa. A estos filósofos se les conoce, pues, al menos en, en un estudio académico, como filósofos presocráticos. Y pues estos,、mmm, más bien el concepto presocrático fue tomado a, este, a partir de, de textos, como decirlo, que llegaron de manera indirecta o este, de manera incompleta. Ni llegaron. O、no, algunos que no. De hecho, hay uno por ahí que sí llegó, pero es totalmente ilegible. O sea, no llegó. No, no ¿Ya vieron mi lógica? Todo es culpa de las malditas quemas del libro. Maldita、sí. religión cristiana. h Ay, este. Eh, se va a mencionar obviamente a, este, a Tales, Anaximandro, Naxímenes y Heráclito、uh -huh. como los principales y los más reconocidos,、claro. que también son los más mencionados, y de los que se tiene más o menos un rastreo este, parecido a una biografía, pero no como tal. Y, pues, ¿Qué compartan entre ellos? ¿Por qué se les denomina este, filósofos? Bueno, no solamente se les denomina filósofos, sino además se les denomina como filósofos de la física. Y son filósofos de la física porque, en términos griegos, la palabra física está siempre relacionada al verbo este, fío en su primera raíz, que significa producir, nacer y hacer. En este caso, se va a denominar como naturaleza, pero en el sentido de que es algo capaz de producir, es algo capaz de hacer nacer. Esto quiere decir que se preguntaban por el principio de, del todo de las cosas. Y el principio del todo de las cosas se va a denominar posteriormente como el arqué, ¿no? Pero es un arqué que va, este, ¿cómo este, e decirlo? De manera evolutiva, está en crecimiento y también de manera más general, además, en movimiento, ¿no? Ahora bien, eh, eh, Tales e m i l e t o de manera general, proponía el origen de, de todo como, este, como agua, ¿no? Y que además los mantenía vivos. Cualquier ser húmedo. Estaba totalmente ligado a la vida, ¿no? Por lo tanto, el origen de todo, su naturaleza, sería de origen líquido, de agua, de un agua, que si podemos meter el mote de espiritual, se puede meter, pero no en el mote cristiano, sino más、sí. bien de la época. Ahora, este, también se puede mencionar a Anaximandro, donde todo procede de, este, de algo que es infinito, pero no es infinito que hacia el exterior, sino que además de ser infinito hacia el exterior, también es infinito hacia el interior. A eso se va a denominar como el a p e i r o n Y está también Anaximenes de Mileto, donde el, donde el principio también debe ser infinito, pero no es un a p e i r o n sino más bien el infinito debe ser pensado como una especie de, de aire. ¿no? Y daba origen a las especies por el típico ejemplo que se da en clases, ¿no? donde si abres la boca y sacas este, el, el aliento, es、pues、más caliente, pero si lo vas cerrando, se va haciendo cada vez más frío. Se supone que esta división de temperaturas daba, daba salida a cada uno de los tipos de especies, ¿no? Desde los que vivían en la tierra hasta los que vivían este en el agua, ¿no? Derivado de la temperatura del aire, era también como se derivaba el origen de las especies y su tipo. Ahora también, también está este Heráclito, donde el principio es cambiante o también mero movimiento. No sé si quieran mencionar algo antes de. Yo, este, igual quería. Pues... Varios、bueno, detalles. Uno, el de, de físis como naturaleza se entiende también como principio, pero también como algo sustancial. O sea, la naturaleza por eso es permanente y, y se mantiene y se busca y. Y establece cómo inicia, cómo se va a hacer y a dónde va. O sea, todo es agua desde un inicio, este, y tú estás siendo, pero estás siendo este, conformado por esa agua este, originaria. originaria y vas a regresar a ella. Y así, este, esos eran los términos de la naturaleza. Regresando un poquito este, a lo que sería el m i t o s de la religión y todo eso, la importancia de, de estos dioses eran dioses naturalistas a la vez. ¿Por qué? Porque no creaban una visión、mmm, diferente al ser humano. No eran diferentes que, es, que, se mencionó en, que se mencionó en cualidad, sino simplemente en, en cantidad. O sea, ellos eran inmortales, nosotros mortales, ellos eran este, poderosos, nosotros no lo somos. Pero entonces no había una diferencia tal cual en cualidad. Por, por lo tanto, este, era más natural a ellos y no había una lucha entre nosotros como humanos en nuestra naturaleza. Este, contra, con las cosas del, este, de la divinidad y nosotros mismos. Pero en la religión, ahora sí, la religión órfica de, de Orfeo, ahí empezaron estos problemas o empezaron esta distinción entre el, el neuma, el alma, y ahí sí ya empezaron la división de cuerpo y alma, que ya cambió la visión de, de la religión. De la visión de los dioses. O sea, los dioses para la masa común eran naturales, todo eso para las sectas religiosas que eran como más c erradas, más esotéricas, empieza este, este problema de la separación entre el cuerpo y el alma y empezó esto a traer estas visiones de los filósofos.、Eh, ahora también, filósofo y sabio son diferentes.、Uh -huh. el, el sabio era aquel que ya contenía el conocimiento y filósofo es un buscador. Era el que pretendía obtenerlo, que pretendía. ¿no? ¿no? Era más、sí. El que a final de cuentas buscaba el conocimiento para ser feliz, el filósofo. Pero el que ya ni siquiera pretendía ser filósofo o este, ser feliz o el conocimiento era el verdadero sabio, el que ya tenía la verdad, verdad como decirlo, como vel, este, de velada ¿no? en, la, en la propia estancia.、Eh, mencionaste algo de, de la unión entre, entre las deidades y la explicación. ¿no? Podemos decir, pues, este, de manera clara que, pues, para tales de Mileto, las deidades implicadas, si fuera alumno de Homero, Sería pues océano y tetis. Correcto. Y de hecho, hay una. En la cultura babilónica, ahí pues está la, la transposición de esos dioses, ¿no? El, el Apsu y Tiamat,、uh -huh. que son las aguas dulces y las aguas saladas. Y de, de su unión nacen todos los ríos y todos los marénteles, igual que de la unión de océano y tetis. Ahora, este... si vamos a hablar de Anaximandro de Mileto, hay que decir que pues、mmm, es. Creo que es el primer escrito descubierto que tiene un tratado este, filosófico, ¿no? como tal, como reconocido, mejor dicho, como reconocido como lo presocrático, ¿no? donde el origen pues, es algo infinito hacia adentro y es algo infinito pues, hacia, hacia afuera, al que se denomina a、ah, p i r o n Eso es súper rapidísimo.、Eh, donde el espacio va a, ser este, va a ser infinito, pero la cualidad de este infinito va a ser al mismo tiempo indeterminado. Eso t quiere decir que no hay un espacio que lo denomine y tampoco, tiene, tampoco cuenta con una especie de forma o con una especie de carácter que lo vaya a denominar para, para que sea explicado.、Eh, ahora también, precisamente porque no se limita, pues este, todas las cosas se representan a sí mismas en todas las cosas, ¿no? es decir, todos somos parte de la misma materia. Se informa una totalidad.、Eh, este, si vamos a hablar de a n a x i m e n e s Pues este sujeto fue alumno de Anaximandro, con el que te <risa> confundo. Y pues、eh, para, el sujeto, para este sujeto, pues al principio debe ser este infinito, pero、eh, a diferencia de los anteriores, este debe ser una especie, un tipo de aire, una especie de, de hálito. En alguna ocasiones se parece como hálito.、Eh, obviamente va a ser infinito, también va a ser ilimitado, va a ser este extrínseco a nosotros. Pero este, debe ser muy cercano al incorpóreo. Eso quiere decir que también es parecido a nuestra propia materia. De alguna manera no abandona al apa y a un anterior. Y pues este, además. El sentido originario pues no tiene una forma fija, este, no tiene límite de ningún sentido y está fuera de nuestra capacidad de controlar de manera tangible. n o Aunque sea este, parecido a nosotros, no lo podemos controlar y en ocasiones se nos aparece a través de revelaciones este, en los oráculos délficos.、Eh, ¿Por qué elige el aire? Bueno, pues es porque para él era lo más activo que estaba en su propio entorno. n o i n c l u s i v e más allá de si son húmedos o no, pues inclusive la humedad se mantiene separada de, del aire n o y, y se siente a cualquier momento, este, lo encuentras en cualquier parte. Estás suponiendo pues, que no sabían que no había oxígeno y aire el, sí, allá afuera de la Tierra.、Pues. Y este, según, según su temperatura, p u e se s dividían este, las especies y también según el tipo de especie, se podía denominar como una especie de tipo fría y una especie de tipo calor. El frío se supone que es una materia cada vez más condensada. El frío solicitaría en ese caso la creación de las rocas. Y para el calor sería una materia cada vez más fugaz. Por lo tanto, el primer origen del aire sería también un aire este, totalmente caliente, una especie de aire caliente que daba origen a las típicas divisiones de aire que nosotros nos encontramos cuando vamos caminando, cuando cambiamos de cuarto, de, de sala y cosas así. Y está este. e n o quieren hablar, compañero? No. <risa> Pues yo nomás, sí, como para hacer un, un breve recuento de la importancia de estos filósofos, es que es la, los, es la primera escuela.、Uh -huh. eh, ellos van a conformar este, esta idea de、uh -huh. discípulo-maestro, que más adelante pues, vamos a ver re, materializado en la academia y en el liceo. ¿no? Ellos fueron los primeros en, en, en seguir con las ideas del maestro, no tanto seguirlas, porque si, si se fijan Anaximandro, ya hay como una especie de crítica、uh -huh. hacia lo, lo que dijo Tales. Porque Anaximenes lo sigue ¿no? completamente, solo busca un elemento más puro para, para colocarlo como primigenio. Y de Heráclito, pues que no se puede decir mucho, ¿no? Pues, de acuerdo con los fragmentos de Dielskranz, solo 44 fragmentos de los 150 que sobreviven. Son, son de él. O sea, y además son aforistas. Son la cosa más oscura que puedas leer. Son algo muy oscuro. Y él es oscuro. Si tú buscas su biografía, pues te vas a encontrar que no hay verdaderamente nada de él. O sea, sí, pues también. Eso se debe a su temperamento, ¿no? Porque también、sí. se dice que era un sujeto totalmente u r a ñ o Sí, que no quería a la gente, pues. Ajá,、no、que en alguna ocasión se le dijo que dictaminara las leyes para una buena sociedad y se negó. Sí, l la... o Que lo hagan ellos, los encargados. <risa> para eso son políticos. s ¿no? eh, repudiaba la política. a j、sí. Sí, pero si hablamos de e ser a que, de este principio originario, pues para él el principio siempre va a ser este, un movimiento o una especie de cambio eterno que se denomina pantarrey, ¿eh? Pantarrey, ¿eh? ¿Cuál e e p u e s a final de cuentas, nada va a permanecer nunca inmóvil. ¿no? Y, pues, esta inmovilidad también se le escapó al aire, ¿no? El aire también、okay. sigue en movilidad.、Eh, no sé qué pensaría de la roca, tal vez la roca también sigue en constante cambio. Mientras está en contacto con, este,、no、sé, con el propio aire, con el agua, con el fuego, en el entorno que se e n c u e n t r e siguen modificaciones, solamente que nosotros no estamos listos para verlas, no las apreciamos, y pues así vamos a m e d i r sin apreciarlas. ¿no? Y pues, uno de, de los más famosos aforismos es que、pues、no se puede bañar, más bien este, no podemos bañarnos nunca dos veces en el mismo río. ¿no? Y además dice que no se puede este, tocar dos veces una sustancia porque causa impetuosidad. Ni siquiera sé qué es eso. <risa>、ah, es que se refiere precisamente al cambio de los objetos, ¿no? Igual ahorita, como tocas una taza, te esperas una milésima de segundo y la vuelves a tocar, pero ya no es la misma taza. Ya, ya fue parte del cambio que está en todo el universo y que está este, fluyendo, además de manera armónica. No es un cambio que se da en un cuerpo un ratito y luego en el otro, sino que todo está armonizado y al mismo tiempo se va dando el cambio de manera generalizada, ¿no?、Uh -huh. Pues. Referente a, a eso del movimiento, había que hacer un, una, una diferencia entre el, en, en el Anaximandro, el Apeiron, se presenta como infinito e indeterminado, más, sin embargo, este,、eh, plantea el problema de la eternidad, ¿no? De, de si hay algo re, que realmente estuvo ahí y que nunca d e j ó d e estar, o si no hay nada, a ¿no? Que para los griegos sería inconcebible porque ellos no pueden conce, concebir el vacío, ¿no? Sería como. Como inconcebible.、Pues. Uh -huh. y, y otra cosa de Heráclito es que, bueno, de estos cuatro que mencionamos, es que Aristóteles, en su cosmología, los va a tomar, ¿no? Por ejemplo, el, el, el, antes de pasar a la región sub, supralunar,、uh -huh. eh, el último de los elementos es, es el aire, porque es el, el que está más cerca de los, de los dioses. Que es, y lo que une, de hecho, algo que, de lo que no hemos hablado, ahorita que hablaste del, del, del día, ¿no? Y la aurora. Del éter, por、uh -huh. ejemplo, n o el, el, el quinto elemento.、Eh, yo siempre he pensado,、ah, de me a n voy p e r s o n a l que Heráclito, se, se, se, cuando está hablando de su fuego, que, que Aristóteles va a llamar elemento í g n e o para diferenciarlo del, del, del, fuego,、uh -huh. del fuego, porque dice elemento fuego y lo, elemento í g n e o Yo no creo que esté hablando de lo mismo, sino que e s t á hablando de un fuego superior, n o de un fuego etéreo. Es muy interesante porque este fuego de Aristóteles, de Heráclito, más adelante pues, va a ser utilizado en, en, en el cristianismo. Y, y pues va a haber perdurado hasta nuestros días esta, esta idea de. Ahí, ahorita que dices esto de en nuestros días, está la pregunta clave, ¿no? Si la filosofía logró desprenderse de, de esta época mítica. Yo creo que no. No. No, Diría que que no, no, no,、eh, porque realmente, o sea, si quitamos los mitos del, del, nos pasaría como le pasó a los, a los, al positivismo lógico. El positivismo lógico eh, eran eh, eruditos y todo, filósofos de la ciencia, este, pero, pero sufrían de un, de un gran desconocimiento de los, de la tradición clásica. No, no les importaba, pues decía, ah, mitología, para qué estudiarse eso, eso son relatos, eso son historias. Y no, yo pienso que si, si realmente quieres conocer cómo pensaban estos pensadores griegos, debes, debes saber. Regresar al mito.、Eh, regresar al mito y a partir del mito, ya una vez dominando el mito, ya intentar pues, romper con el mito. Pues no sé, ahora la cuestión sería: ¿la filosofía moderna lo necesita, lo regresa? Porque, pues, estas cuestiones de la ciencia que、eh, ahorita nos manejamos pues, con la ciencia, la matemática exacta, y buscando que según eso todo sea racional, no es. No, se supone y llegas a la facultad y es lo primero que te explican, ¿no? La filosofía empieza a romper con el mito, empieza a dejar estas visiones abstractas y empieza a racionalizarlas y a ser racionales. Pero, entonces, y te lo muestran así: í v r a Tales dejó de pensar en t a r t a r y todo eso y empieza el agua. Empiezan en la i m e n a matan a Sócrates por este, ateo, por buena, <risa> gente. por buena gente. O sea, según eso, la tradición te lo va marcando así. Empiezan a desprenderse de toda esta cuestión mítica. Y lo que pasa es que. También, conforme vas avanzando, parece que se va desmoronando la misma filosofía o la misma racionalidad y llegas a críticas como la escuela, la escuela de Frankfurt, e s c u e l a así, que, que son críticas a, a la racionalidad exagerada, pues no está、eh, funcionando, no está retomando bien. Y la otra es que, de todos modos, se, se están tomando nuevos mitos que, o nuevas formas de explicar que son lenguaje, a f i n de cuentas. Sí, también está el problema de que el humano siempre ha necesitado este, una figura que esté fuera de su control, ¿no? Por ejemplo, si ponemos un ejemplo moderno, podemos meter inclusive los superhéroes, ¿no? Claro. Los superhéroes, s í、si、dan este, algún sentido, no quiero verme así como muy directo, ¿no? Pero、uh -huh. s、si、í dan una especie de, de explicación en su propio universo, pero que esté enraizado en nosotros. Sería una especie como de, el nuevo panteón griego,、uh -huh. se ve a través de los, de los nuevos、sí. superhéroes. Eso no quiere decir que den explicaciones este, como lo hacían los mitos. Creo que sí hay una gran diferencia en calidad literaria. Y en calidad este, ¿cómo decirlo, cómo decirlo, este, hermenéutica a la hora de, de analizarlos. ¿no? Por ejemplo, o q u e se puede decir de.? Y esto lo digo porque leí también un trabajo por ahí, donde sí le daba mucha calidad a los seres porque te, sí ofrecían una salida a quienes lo necesitaban. ¿no? Okay. Si, daban, si dan una especie de goce, ¿no? es un goce estético ver una película, ¿no? cualquiera que quieras algo te va a gustar, ese es el goce estético.、Sí. Pero de eso, a que se pueda aplicar este, este, este fenómeno del nuevo superhéroe a explicar la realidad como lo hacían esos, estos este, Estos mitos, pues creo que hay una gran diferencia. ¿no? Sí. Entonces, en ese caso, puedo este, sugerir que pues nunca, se, nunca van a, estos héroes de Marvel o los de d c nunca van a estar en el mismo este, nivel. Que, no. los, que los dioses griegos y que por eso se siguen estudiando. ¿no? Que hay un cómic de n e l l Gaiman que se llama s a d m a n、uh -huh. que él los retoma mucho. O sea, él toma a su personaje principal como sueño, un eterno, y está hablando con el destino, con Zeus. Con... Apare aparecen las m o i r a s aparecen demasiados dioses griegos para retomar su, su cosmovisión o cosmología del mismo mundo. Pues también、comic. en la película esa de la Liga de la Justicia aparece este Apolo ¿no? y, y Zeus. Pero no sé si sea como. Nueva franquicia, nueva adquisición. <risa> Ojalá y no. Disney ya compró los derechos también. a d e á s r a s t á a r r a a n d o con todo. Yo pienso que sí es actual porque、eh, muchas cosas de la actualidad se están basadas en, en la mitología. Por ejemplo, Star Wars.、Uh -huh. Star Wars. No podría existir si no existiera la mitología griega. ¿no? Star Wars es el, es, el, es, el, es el camino del héroe. Y e s el a i a de a n i s m o Es el héroe que sufre y luego se reivindica. Esa es la historia de Anakin. Ya, órale, qué padre. De <risa> hecho, George Lucas, George Lucas、eh, pues, si ustedes buscan las entrevistas en, en, en YouTube, pues él dice ¿no? que para escribir el g u i ó n de Star Wars se basó en, en Joseph Campbell, que es un, es, escribió el, el héroe de las mil caras, que, que pues, te, te, te explica cómo Jesucristo, Hércules, en la, en la mitología hindú, ¿quién se les ocurre? Pues al ser oastro. Ah, tú. Han sido todos,、eh, han tenido o o d s han t varias similitudes a, a lo largo de su historia que han dado paso a la ficción. Tolkien, en su ensayo sobre los cuentos de hadas,、eh, acuña un término propio para referirse a, a, a, estos, a Juego de Tronos, a Harry Potter, a todo esto que intenta construir una cosmología dentro de una, de una realidad que ya, ya existe. Le, le, denomina, le va a denominar Tolkien m i t o p o y e s i s Tolkien era filólogo, entonces él puede hacer palabras. <risa> él puede. Sí,、eh, yo los llamo huevones que tiene mucho tiempo. Pero fue veterano. <risa> no, él con doctorado puede decirlo y lo dice bien. Veterano de la Primera Guerra Mundial. Tolkien. ¿Eh? Sí, Tolkien. n a Sabe mucho de Tolkien. A ver, pero dime algo de la crítica de la.、Ah. No, y el. el, el ese término.、Dime、¿Qué es e s t a t a s a Ese término lo acuña ahí para no llamar mitología a estas cosas. Porque sabe que la mitología tiene su propio lugar en la historia. Ay, lo siento. Y, y, y la mitología, ahorita que dices copyright, lo, lo bonito de la mitología es que ahí está para todos, ¿no? O sea, cualquiera puede agarrar、sí. la tebonía y, y estudiar, ¿no? O sea, no, ¿no? No ocupas pagar derechos, pues, o sea. Y es inspiración pura porque un montón de personas. Se inspira en estas cosas, hasta los políticos se inspiran en estas cosas. No, y que además, este, por ejemplo, me parece que las figuras este, que representa cada superhéroe solamente representan la figura que está dentro de ese universo fi de ficción. n o、uh -huh. Pero las figuras que están en los dioses se ven representadas i n c l u s i v en e tu vida real. n o Por ejemplo, este, imagínate a Cronos, güey, del tamaño de 12 montañas. ¿no? Uh -huh. n o、no、sé, vas, vas en carretera y ves una montaña güey, y empiezas a, a pensar. 12 veces más. <risa> está, está muy chido,、ah, ¿no? Man, chido,、sí. lo, que, lo que creo que también en alguna parte se crearon los superhéroes porque hay una especie de, de pereza social, ¿no? Ya no t i e n e a la imaginación y se aleja de la lectura. Entonces lo hacemos de manera gráfica y además le ponemos colores. Claro, <risa> sí. Bendito Watchmen. Bueno,、sí. que Watchmen cree ese problema, ¿no? O sea, existen los superhéroes y por lo tanto el cómic cambió a piratas. O sea, ya no fue lo mismo. Ya se、sí. acabó el programa, ya, muchachos, ya. c á l e n s e Bueno, esto fue ahora. Les recordamos el horario: lunes a viernes. Lunes a <ríe> h、eh, í la protesta, la protesta. recordamos la que、bien. seguimos bajo protesta.、Sí, sí, ah. Viernes a las 6 de la tarde, 4 de la tarde. Viernes a las 4, <ríe> a las 5. A las 6 está otro programa: ese. Ya le dimos anuncio, v e a n l o Sí, está muy padre, está, muy padre. está buenísimo. ¿no? También por la exquisita ignorancia. Gracias a Germán, que está en Contrales, a Pablo, que hoy nos acompañó, se integró al programa de Ahora, Fidel Barrera, que es nuestro conductor principal, se podría decir. Y yo, Ricardo Camacho. Y. Niño, Aquí estoy. Y a Quetzali, que no pudo venir s e le e n t e r r a la uña.、No, no. no. no. Suele pasar. a g o r a el mejor modo de pensar es preguntando. La exquisita ignorancia radio. o í d o s n u e v o s para p r o p u e s t a s nuevas